Saludos desde la sintonía de Berrioza y Rafia, saludos desde la sintonía del 100.8 de la FM. Como lo hacemos cada semana, también saludamos a toda la gente que nos sintoniza a través de internet, lo hace a través de la página de guskiplaza.net, clicando en el logotipo de la radio.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 Y también comentarte que tenemos un Facebook, facebook.com barra Euskal Música Berriozani Ratia, como te lo decimos al principio del programa, de cada programa de Euskal Música, en el cual, pues, eh, estás seguramente bien informado con todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria, con noticias, novedades discográficas, agenda de conciertos y, por supuesto, algún que otro videoclip de grupos de Euskal Herria. Todo ello ya sabes que lo tienes en facebook.com barra euskalmusica berriozario ratio y por supuesto también el programa de cada semana para que lo escuches cuando a ti más te guste, a la mañana, a la tarde o a la noche. Lo tienes colgado en cuanto acaba para ti. Hoy tenemos una novedad importante y es que tenemos el tercer trabajo discográfico ...para la formación guipuzcuana de villabona Bona Line... ...acaban de publicar lo que es su nuevo trabajo... ...lo dicho, tercer larga duración... ...titulado Simmeletak... ...también escucharemos dos de los temas incluidos... ...en el nuevo trabajo discográfico de Seyurte Banda... ...que el próximo jueves estarán aquí... ...en los estudios de Berriozán y Ratia... ...en Euskal Música... ...para hablarnos de su nuevo larga duración Spalak... ...y para hablarnos por supuesto... ...de su trayectoria musical... ...de sus muchos discos que tienen ya grabados... ...y por supuesto... De sus muchos conciertos que han dado Recuerda, el próximo jueves Aquí en Euskal Música estarán 6 Urte Y también entre otros Escucharemos el directo de Gobernors O escucharemos el nuevo trabajo discográfico Del Boni, ese álbum titulado Incandescente, que he dicho Después de un montón de años en barricada Regresa con nuevo trabajo Discográfico en solitario Y antes de empezar a escuchar eh, la buena música que tenemos eh, preparada para ti en el día de hoy, vamos con un par de noticias y empezamos con la formación ECHAYAK, ya que tras estar varios años fuera de escena, Paulillo Batería, Chapel Guitarra, Agua La Voz y Toki Voz y Percusión se han vuelto a juntar para continuar el camino de ECHAYAK a partir del 2015 con la ayuda de los nuevos miembros Jorge de Gorarría y Dan de Space Octopus. El Grupo Le guitarra solo ofrecerá cinco conciertos exclusivos este año. El primer directo eh, pues será el próximo 6 de junio en el Festival Rock Rally de Guernica. Junto a las bandas Sociedad Alcohólica, Porto Bravo, Avery Charrac, Pac Pond y Paster M. Lo dicho, la primera cita para ver a Echaya que este año 2015 será el 6 de junio en la localidad de Guernica. Y nos vamos con las fiestas de Iturrama, ya que nos ha llegado el cartel. Del jueves 28 al domingo 31 de mayo se celebran las fiestas del barrio de Iturrama en Iruña. El cartel con los conciertos será el siguiente. El jueves 28, Scarmentu, Astana y Rumba Perdida. El viernes 29, Proyecto Pez, Selecta, Estepi y Kenitra. El sábado 30, de Corleones Band, Las Tipex, Los Pollitos Recording y Yo Su Yo Y el domingo 31, Mariachi, Los Cazahuates y La Jodedera. Esos son los conciertos... Del 28 al 31 de mayo En el barrio de Iturrama Dentro de las fiestas Pues con estas dos noticias Chaya que regresa al panorama musical con cinco conciertos Y los eh, conciertos que vamos a poder disfrutar En las fiestas de Iturrama Comenzamos el programa de hoy de Uscal Música Y lo hacemos con la banda Line Que lo forman cinco jóvenes de Villabona En el año 2008 Leire y Cristina han sido las dos cantantes Y eso pues ha marcado a la banda Las comparaciones sobre esta banda No se hicieron pues esperar ...con renombrados grupos estatales... ...pero la versión de la canción... ...Sure Doñuac de Lore... ...que colgaron en Youtube... ...pues eh, les aupó con miles y miles de visitas... ...han subido mucho a los escenarios... ...y ganaron en 2009... ...el premio a la mejor maqueta de Radio Gastea... ...tocaron en el festival BBK Live... Line ha editado dos discos, Line en el 2009 y leyotic en el 2011. Ahora regresan con su tercer trabajo de estudio, grabado, mezclado y producido por Eñaut en los estudios Gastein de Sestoa entre marzo y abril. Del 2015 LINE edita este tercer trabajo Chimele Y hay que comentar que esta banda Se ha decantado por un sonido rockero Juega con mucha intensidad Y, su can y sus canciones denotan fuerte Y poderío rockero en todas sus bases Novedad pues esta semana En Euskal Música Lo nuevo de LINE Tercer larga duración Chimele Y vamos a comenzar el programa de hoy De Euskal Música Con dos de los temas Airan Mugilchanda Y Negar Egingo Dugu Novedad en Euskal Música LINE Dos de los temas incluidos dentro de lo que es el tercer trabajo discográfico Novedad esta semana en Euskal Música para esta banda Paraline Compuesta por Leire Berasaluz a la voz Cristina Aranzabe a la voz Javi Rivero al bajo John Altuna a la batería Joseba de arriba a la guitarra eléctrica y acústica Y Miquel Benito a la guitarra eléctrica Son 11 temas los que se incluyen dentro de este nuevo trabajo discográfico Titulado Chimeletac Los temas Airea Mugichenda y Negar Eguingo Dugu Y la música de LINE que nos vamos con la banda Seyurte, ya te he comentado al principio del programa que la semana que viene, el próximo jueves, estarán presentando este álbum Spalak aquí en los estudios de Berriozar y Racia en el programa Euskal Música y también pues eh, nos comentarán su trayectoria musical, toda su discografía que comenzó en 1998 con su primer trabajo discográfico ORAIN ...y también pues hablaremos de sus conciertos... ...que comenzaron el pasado 1 de mayo... ...en la Sala Bomberenea de Tolosa... ...comentar que mediante su nuevo disco... ...titulado Spalak... ...el grupo Seyurte nos presenta... ...su más compacta sonoridad hasta la fecha... ...un gran paso adelante... ...era bien conocida la capacidad de Seyurte... ...para poner en vuelo melodías brillantes... ...sobre bases instrumentales sólidas... ...y con enjundia... ...pero con este nuevo álbum, Spalak... ...el grupo ha conseguido ir más allá... ...y las virtudes tanto melódicas como rítmicas... Que ya conocíamos aparecen ahora más Unificadas que nunca en este Nuevo trabajo discográfico Vamos si te parece pues a escuchar Dos de los temas incluidos en este nuevo Larga duración por cierto hay que decir Que el álbum ha sido autoproducido por Ellos mismos después de editar Sus discos anteriores bajo el Sello Metak y Esan Ozenki Nos quedamos con los temas Bandera Surya y el tema que da titular Al álbum es Palakar Un discográfico para la formación en Sei Urte, una discografía que como te comentaba anteriormente comenzó en 1998 con el álbum Orain, en el 2001 llegaría al álbum Non, en el 2002 Single, en el 2003 Bapatean, en el 2004 Ekyosu, en el 2006 geusia en el 2007 llegaría al álbum en directo grabado en el placer Plateruena En el 2009 el álbum titulado Laud, en el 2012 Atlántida y en el 2014 entraron en los estudios Elkar para grabar Elkar Studio Act Sesioak y ahora, un año más tarde, en el 2015 regresan con este nuevo álbum de estudio Espalak y con temas como Bandera Surya o el tema que da título al álbum Espalaka. Y de la música de Seyurte, vamos con un poquito más de marcha, un poquito más de alegría para el cuerpo. A estas horas de la tarde, la sintonía de 100.8 de la FM en Berriozal y Ratia, en una nueva edición de Euskal Música, cada jueves en directo de 6 a 7 y media de la tarde, cada fin de semana nuevamente contigo, eso sí, en repetición, en la misma franja horaria. Y nos vamos con la fuerza, la caña y la energía de Emon, que ha sido desde un principio una coctelera musical. Pero la banda se le dio el nombre y práctica en 2007 en la localidad de Gipuzcuana de Vergara. Suele ser habitual que los grupos de muchos componentes haya trasiego de músicos, pero lo que siguen en la brecha tienen que defender la estrategia y la filosofía interna. En Emon han cumplido esta permisa y Emon ha grabado este nuevo álbum, Shua Fuego, en octubre en los estudios Ame de Mutricu. Emon nos presenta su tercer disco con, pues, más recursos musicales a su alcance. Sobre el anterior trabajo, se dijo que Emon se ilusionaba con hacer bailar a la gente con el disco y en el directo, pues, lo dieron todo, todo, todo. Las previsiones de aquellas palabras, pues, se cumplen en este nuevo trabajo discográfico, ya que nos podemos encontrar nada más y nada menos que 13 nuevas composiciones. Entre ellas, Gaweko and Cheslari el tema Vivekiak nos quedamos pues con ellos nos quedamos con Emon y su álbum Shua They do. Mie hija, mire La música alegre, divertida Que nos trae Emon con su nuevo Larga duración Sua ¿Qué te parece si nos vamos ahora con un directo? Nos vamos... Con el álbum de Gobernors Sugarayan, que con este álbum Cierra un ciclo del grupo Con la presentación de este nuevo disco Gobernors fue puesto en marcha Durante 2006 en Arrasate Y la excusa era no perder Su enlace con la química de los ritmos Crudos, Gobernors contiene Una buena dosis de serotonina Para guardar la fuerza de las canciones En el sistema nervioso Gobernors grabó su quinto disco Sugarayan, CD y DVD En la sala Santana 27 de Bilbo 24 de enero del 2015 El gobierno nos edita este su quinto álbum integrado por DVD y CD que se ha grabado en directo El álbum Suga Dayan Y hay que comentar que Gobernador se ha puesto en manos de sus seguidores Por medio de una votación en las redes sociales La posibilidad de elegir 10 temas de los 20 que contiene El DVD, 10 temas de los 20 Que se grabaron en la sala Santana 27 de Bilbo, lo dicho El 24 de enero del 2015. De ese álbum nos vamos A quedar con dos de los temas, son todos clásicos Pero hoy he querido que Disfrutéis de los temas ESI Y es si y une a As on on can be the pp tanau kaeta to pa ken to tesa ya Sonando en directo la banda Gobernador. Son banda que regresa con este álbum en directo Sugar Ayan, Y en el cual pues este disco es el resumen De esta etapa de 9 años No tienen una discografía muy extensa Como para que fuera necesario hacerlo Pero es una buena manera de englobar Las propuestas que ha estado haciendo el grupo Estos nueve años Tanto en los discos en directo Y de esta manera pues aparcar esta etapa Dejarán los escenarios a finales del 2015 Y no tocarán en directo hasta 2017 O sea que hasta 2017 Pues no veremos nada de la banda Gobernos Quieren dar un otro pasito adelante Y probar cosas y experiencias nuevas Así que en el 2017 Veremos a ver lo que nos trae Gobernos A la escena musical Y nos vamos ahora con una mujer Nos vamos con una chica llamada live García de Cortazar que comenzó su recorrido en la banda Gasteistarra New Bad ha tocado con Sorkun y Econ y forma parte de Isaki Gardenak actualmente, aún así ha encontrado tiempo pues para trabajar en sus propias composiciones, para dar forma a algunas de estas ideas llegó el momento de que estas y las demás composiciones que forman el disco fueran trabajadas como banda, para lo cual live contó con músicos Gasteistarra con gran experiencia, Achus de New Bad Sorkun y vicepresidentes al bajo Chus Vigialabaitia de Shine All A A la guitarra y en eco de Arza De Naut Trumbo a la batería Después de desarrollar las canciones en el local Decidieron entrar al estudio Bomberena en Tolosa Bajo la dirección de Carlos para grabar Estas 11 canciones dentro del álbum Yesaldi Andia Lo que vamos a escuchar son los temas y Yesaldi Andia, tema que da título al álbum Y el tema Lilitegui Aonchua Urua <risa> atzera vi el soeade Con la arqueríago a y ese anur el dudaite live vive garcía de cortazar con este álbum y yes, Andia con buenos y grandes temas como estos que acabamos de escuchar y es Andia que es el tema que da álbum y el tema limited anchua grandes temas te puedes encontrar en este álbum en total son eh, 12 las canciones que están incluidas en este álbum vamos a decirlo así en solitario de live garcía de cortazar Y nos vamos ahora con una banda que ya lleva un montón de años en esto de la música Provienen eh, casi todos de la banda Escalariac Y es que tras estar 10 años en Escalariac Javier guitarrista y Luisillo Bajista, columna vertebral musical de dicha banda Crearon en 2007 Vendetta Formación que se completa con Peyo al trombón, Rubén a la trompeta y Enrico a la batería Y que nace con el espíritu más festivo por banderas Su primer trabajo, publicado en 2009 recogió 13 efervescentes composiciones, 13 temas pasados por el tamiz del rock. Al citado disco pronto le siguieron dos más, puro infierno en el 2011, y fuimos, somos y seremos en el 2012. Este que te vamos a presentar ahora, 13 balas, es su cuarto trabajo, un disco digamos de lo más vitamínico, luminoso y trepidante, que además de las tiendas está ya en descarga directa desde el día de su salida a finales del 2014 habiéndose creado para ello además una aplicación gratuita para móviles, o sea que se le ha ocurrido bastante bien vendeta para tener toda la gente que quiera este álbum 13 balas en su casa, en su reproductor o donde él quiera para poder disfrutar y saborear estos eh, 13 nuevos temas que ha compuesto esta banda de Iruña. Nos vamos a quedar con los temas Galdíes, Iñac y Emen Música da eta zabalerada e maioz hegurra go Ahí está, sonando la marcha de esta formación de iruña, vendeta al álbum 13 balas, editado bajo el sello Vaga Viga. Y nosotros, que seguimos ofreciendo temas música, claro que sí, en esta tarde de jueves en directo, tarde de fin de semana en repetición, en la sintonía del 100.8, Berriozari Ratia y en internet, eh, clicando en el logotipo de la radio en egusquiplaza.net. Y nos vamos con el señor Boni. Llevaba un montón de años en barricada, ya hace tiempo editó un álbum en solitario y ahora pues eh, después de decir adiós barricada pues ha querido sacar un nuevo trabajo discográfico en solitario, el álbum Incandestente, un álbum que tiene dos partes, por un lado el CD1 que es el eléctrico y por el otro lado el CD2 el acústico, en el álbum acústico en el CD2. Hay ocho temas, entre ellos Desde Arriba, La Guarida o el tema Infierno. Y en el CD número 1, El Eléctrico, hay 11 canciones, entre ellas las que vamos a escuchar, Siniestro y Lluvia Torrencial. Música <risa> y no importa si abren o cierran el portal solo quiero empaparme con esta lluvia torrencial chapotear en los charcos como el niño que acaba sus deberes y juega creyendo que a mundo salva de tanta estupidez sin reyes ni reinas que nos hagan pagar su sed sin buenos ni malos todos a la vez estás pre Le metemos Vamos con el proyecto musical de Saico Un proyecto planeado en 2013 por los veteranos jóvenes músicos Aguayico y Xavi Arakama Hay que comentar que junto a él pues se juntaron un montón de gente Un montón de músicos amigos Ya que se juntaron 8 bajo la denominación de origen Saico David Aguayico, de Caos Etílico y Caótico Sabi Arakama, de Triquicio, Césate y Obrín Paz Alfonso Aguayo, de Desterrados, Caos Etílico y Caótico Aich Bujanda de Xegara Gardó, Gura y a Rebote, Asier J. Sánchez de Potato, Gasteiz Big Bang, EHM, Orquesta Sinfónica, Xavi Zelaya de Estupenda Jones, Miquel Sanz de Beta Garri, Y Joel Márquez Sánchez de la banda Municipal de Agurain y de Montons Saiko pone en título este primer Larga duración, Terapi, y hay que Comentar que esta banda es una buena maquinaria Para facturar un novedoso Tricky Punk Haya, el Punk da cobertura total A Saiko, pero destellos de rock Ska y hardcore no faltan a la fiesta Fomentada por la triqui con su Fortaleza de gestionar y crear Melodías y de encanto Nos vamos a quedar con dos de los temas Incluidos, nos vamos a quedar con el tema Nació en Mundo y Herbal Rhea es el primer larga duración para Saiko, el álbum Therapy. He no cada udé Escudie malheur. Veunzivo amor mareva se oguga. Hey, ni a recia. Etaya gese do lu bure carta suna. Prepretente cherche un bateau. Democerer que serean. Foice six mois de galben, <tose> Sonando dos de los temas incluidos en lo que es el nuevo larga duración para Saiko Terapi, primer trabajo discográfico Para estos eh, pues eh, dos componentes, Aguayiko y Xavi aracama que pues eh, se han juntado con un montón de gente Como por ejemplo David, eh, como por ejemplo Asier, como por ejemplo Mikkel de formaciones como Betagarri Eh, potacto, caótico, caos setírico Para para dar rienda suelta a este nuevo proyecto musical Saiko Y también comentarte que Saiko ha preparado y ha grabado Payá En octubre y noviembre del 2014 Hay que comentar que Payá es una idea Que sirve como un pequeño homenaje para los payasos de la tele Pirrits, Porroch y Parim y Marimo touch Hay que también comentarte que en este mini álbum Te puedes encontrar tres de los temas importantes más populares de este trío de payasos Birrich, Porroch y Par y Marimotoch. Los temas Belekoi, Andrea, Umblembre y, y Abordachera. Y de Saiko, pues eh, nos vamos a ir con Encore, una banda que bueno, que regresa al panorama musical con un nuevo trabajo discográfico, el álbum titulado Canala. Y es que hay que decir que los bilbaínos en core surgieron hace ya seis años en el barrio de Recalde y desde entonces no han parado de tocar por los escenarios. Tras autoeditar 12p y un single, publicaron en 2012 su primer disco con el sello Vaga Viga y bajo el título Factore Comunac. Ahora, dos años más tarde, finales del 2014, publican lo que es su segundo trabajo de estudio, Canala, y de él... Te vamos a extraer los temas titulados de Sager 2 y Oshen Oyukatu Música Kontuekin batera Horen azanela Beste engainetik zaudela Egun osa pasadu zu lezioak ematen Entzuna horku bat joan zeitez Popatik hartzera Usmitera eramatu zu mire paten en core con lo que es su nuevo trabajo discográfico canada, dos de los temas incluidos en ese álbum de Sager 2 y el tema Osen o Yuka 2. y vamos a ir terminando ya el programa de Uskal Música ya que nos acercamos A las 7 y media de la tarde si nos escuchas en riguroso directo Hoy jueves 14 de mayo del 2015 Acercándonos también a las 7 y media El sábado 16, domingo 17 de mayo Si nos escuchas en repetición Hoy hemos comenzado con dos eh, noticias interesantes Y es que vuelve Echayak a los escenarios Con cinco conciertos exclusivos este año 2015 El primero de ellos se celebrará el sábado 6 de junio en Guernica Y el festival es el Rock Rack Rally, que junto a Sociedad Alcohólica, Porco Bravo, Avery Charrac, Backbone y Blaster M estarán encima del escenario. Y también os hemos dado los conciertos en las fiestas de Iturrama fiestas del barrio de Airuña, que se celebrarán del jueves 28 al domingo 31 de mayo. Entre ellos destacan el jueves 28 el concierto de Astarna, el día 29 tenemos entre otros a Selecta, Estepi, Ken y Tran, el día 30 tenemos a Yosuyo ni más, y para terminar, entre otros, el día 31 domingo tenemos a la formación La Jodera. Y en lo que se refiere a música, pues hemos comenzado con el nuevo trabajo discográfico, novedad en Euskal Música, el tercer larga duración para Line, el A Chimiletak. Hemos escuchado a Seyurte, que por cierto, la semana que viene estarán por aquí por Euskal Música, por Berriozari y Ratia para presentarnos su nuevo larga duración Spalak. Y además nos hablarán de su trayectoria musical, de todos sus discos y por supuesto de los conciertos que van a realizar en la gira presentación de este álbum. Hemos escuchado también a Emon, a Governors, a Liebe, a Vendetta, a Bonnie, a Saiko y a Encore. Y vamos a terminar el programa de hoy de Euskal Música con la formación Echayak. ...que regresan con cinco conciertos este año... ...solamente van a dar cinco conciertos en festivales interesantes... ...como el 6 de junio en la localidad de Guernica... ...y lo vamos a hacer con dos clásicos de esta banda... ...con ellos, con Echayac, te decimos adiós... ...será hasta dentro de 7 días en el mismo dial... ...100.8fm, internet, euskiplaza.net, Berriozar y Ratia... ...y recuerda, facebook.com barra euskalmusica Berriozar y Ratia... ...para estar informado de todo lo referente a la música local a la música que se realiza en Euskal Herria. Hasta dentro de 7 días. Un saludo. Agur. que no le. Stop esa